Fronteras del futuro. Las que nos cuenta aquí cada semana Javier Sevillano. Muy buenas, Javier. Hola, buenas noches. Y que nos dicen que si ya vivimos en la época de los edificios inteligentes y se están desarrollando, el futuro va a ir todavía más allá y van a ser los llamados edificios cognitivos ¿no? exactamente, ya están casi en marcha por parte de algunas empresas informáticas, empresas tecnológicas como IBM, por medio de su inteligencia artificial de la que aquí hemos hablado, del famoso Watson ya están aplicando a, a la siguiente generación de edificios inteligentes los edificios inteligentes no han dado por así decirlo, el resultado que se pretendía y, y todo lo que se, eh, se quería exprimir de ellos. Mm, simplemente se limitan bueno, a una serie de procesos automatizados pues como abrir puertas, este tipo de cosas y ahí se han quedado un mm, poco más los famosos edificios inteligentes a regular eh, la temperatura bueno, procesos eh, automatizados. ¿no? Lo que se pretende en la próxima generación estos eh, que han llamado edificios cognitivos es ser los edificios inteligentes Inteligente, o sea, incluye a los edificios inteligentes, pero es un siguiente paso. Están eh, más actualizados, por así decirlo. Y lo que pre pretende esta tecnología, con ayuda del Internet de las Cosas, evidentemente, y de la, de la inteligencia artificial, es que los edificios se adapten a nosotros. Es decir, eh, puede haber una mm, transmisión de información entre nosotros, entre los, los usuarios de los edificios inteligentes y los edificios en sí. Eh, ¿Cómo lo hace esto? ¿Cómo lo van a hacer? o ¿Cómo se está ya intentando crear este siguiente paso pues eh Por ejemplo, por medio de boots, tú puedes hablar en eh, un lenguaje normal, en un lenguaje en lenguaje natural, con los propios edificios. Es decir, tú puedes llegar eh, a un edificio y al entrar al edificio eh, donde trabajas, pues decirte, eh, buenos días, doña Silvia, por ejemplo, te recibe. O cuando vas a coger el ascensor, el, el, el ascensor automáticamente te puede decir, al piso de siempre, doña Silvia, o desea otro. Ah, yo pensaba o no. que iba a decir, oye, está estupenda. Ay, bueno, también. Qué claro, bien eso, huele. También, claro, eh, para, Ahí está el, el, el learning machine eh, que hablamos el otro día de inteligencia artificial. Eh, claro. Por medio de la inteligencia artificial, lo que estos edificios van autoaprendiendo. Para claro, ti, Javier, día... te dice, por ejemplo, edificio. Ese color le queda muy bien. Bueno, pues ya sabes que tienes que venir más días con ese color de, de, de ropa. Bueno, Yo y... quiero que me lo de tú, no que me llame de, no, no, de eso, que hablarle claro, de usted. Se puede programar. Se puede... Oye, eres, eres, eres, eres, eres, ¿eh? Buenos días, Silvia. Qué joven estas oye hoy, ¿eh? ¿Tienes algo que hacer al acabar en la jornada, Silvia? Pues no, se... Lo podemos hablar. Se puede negociar todo esto, se puede negociar, porque y, y... estas máquinas aprenden muy y rápido. Y quiero que el edificio me diga, el jefe está de buen humor, claro también te puede dar pistas hombre también te puede controlar eh, hay que hablarlo de todo hay que decir lo bueno y lo malo también se puede aprender si el, el, el programador es muy muy muy perverso para vigilarte fulanito se ha ido hoy diez minutos antes de lo que debía o, algo o así. en plan no, chismorreo creo que le está haciendo ojitos a fulanita claro, o no, a... Sí. Entonces, no bueno de lo que se trata es un poco de hacer todavía más confortable eh, los edificios en los que trabajamos no no solo lo, lo, lo, lo que se ha conseguido hasta ahora con los eh, inteligentes, los edificios inteligentes, sino ir un paso más allá. Hacerlo eh, por medio, además, de un lenguaje natural, poder tener ese intercambio de información entre los usuarios de los edificios y el propio edificio. Además, eh, de lo que se pretende es que mm, este eh, edificio cognitivo sea desde incluso antes de eh, que exista físicamente el edificio, que esta, eh, este nuevo proceso eh, también influya en el proceso de diseño, de construcción, de, de prueba de todos los hasta que se entrega la obra por así decirlo al usuario y y todo esto no ya cuando tener un edificio y hacerlo cognitivo sino desde eh, de procesos eh, en, en fase de diseño por así decirlo aquí de, en el diseño de... incluimos si se ponen a hacer algo así muy moderno que tengan muy en cuenta el tema de la calefacción y claro, la por ejemplo, aquí vendría muy bien ¿no? <risa> <risa> que, que fuera muy inteligente y se acomodara a, a nuestro estado físico de frío o de calor no por ejemplo una de las cosas eh, que llaman la atención es si las visitas o un trabajador tiene alguna discapacidad física pues por ejemplo Vivian. sepa eh, eh, en el momento que hay eh, que alguien le dice al edificio que hay una visita con una discapacidad física pues que le reserve en el aparcamiento subterráneo Eso le reserve es. una plaza de, de, de parking de aparcamiento lo más cercana posible al ascensor para que esa persona tenga eh, eh, las, los mayores las mayores comodidades en el, dentro en cuanto accede al, al edificio uh -huh. ¿no? también nos puede por ejemplo Por eh, ejemplo, notificar, eh, llevar un poco la agenda, por así decirlo, y, y notificarnos. Pues, don Bruno, tiene usted la visita que esperaba a las 3 de la tarde, la tiene usted ya en, en recepción, y la sala donde se van a reunir es la sala 3 en, la, en el piso 4. En el cual y luego, cuando no? ya tiene confianza, te dice, ¿estás retrasándote 20 minutitos? Bueno, sí, exactamente. Es un bueno, poco va ese ser como es el objetivo de estos como, edificios. Controlar, en, y reprender. O, o, eh, ofrecerte una cara amable, una cara que bueno es muy interesante pero por otro lado también ah, claro. es un poco tu tu, ¿Tu, tu cruela de Bill ¿no? Claro. por decirlo un poco ¿no? te atornilla y te el, el objetivo final de todo esto es aumentar la producción, la productividad de, de las personas que trabajan y en ese edificio no la productividad pues tiene sus partes buenas o tu parte pero claro te va a mediatizar y a eh, controlar y a minutar cada momento que tú pases dentro de ese edificio para que la productividad sea cada vez cada vez mayor. Que supongo también habrá algún alma caritativa que piense que los que, que trabajaremos o los que trabajar, trabajarán en el futuro en este tipo de edificios también tendrán que tener un, un momento de descanso. Y de claro, decir, pero no es, es que esa productividad, la de estos edificios, la valoran en términos eh, cuantitativos y claro, claro. eh, no necesariamente económicos y no la venden y no la cuantifican en términos de brillantes eso no les es importante no, es eso que hablamos que tiene sus partes buenas pero bueno, también tiene eso eh, es un poco de eh, al, al intentar hacerte la vida en ese, dentro de ese edificio más cómoda, más agradable También de una forma inconsciente tú estás dispuesto a dar más de ti, por así decirlo. ¿no? Y bueno, pues es un poco. Eh... Pero puede ser un poco chivoteo también. ¿eh? Bueno, tiene su parte... Lo que llama la atención es que los edificios ya nos hablen, con lo cual. Nos hablan. Vamos nos, a mantener una dirigen, conversación sí, con sí, la nada, sí, sí. ¿no? Con, bueno, con esa inteligencia artificial de la que antes hablabais en, en la tertulia, ¿no? De, de ese. Bueno, ente, muy, muy virtual. Ese ente que nos va que nos está ya dirigiendo un poco la vida y, y que nos está quitando un poco eh, la forma un poco más eh, Tú fíjate, nada, en nada vamos a venir, con el coche que ya no conduces, ya sí, pues te lo entonces, llevan, luego entras al edificio que te habla. Claro, exactamente vendrá, pues pues lo comentábamos antes, incluso esos edificios. Esos edificios lo que quieren es que la gente tenga el cerebro apagado, ¿no? no, al bueno, vez que los tengas más activos de esta pero, forma para pero, no pero, tener que pensar o, o tener que pensar en esas cosas que, que el piensen... edificio nos hace Ay, claro. y poder, poder disponer de esa parte de nuestro cosas. cerebro de, para otras cosas más de eh, la neurona más, para, más personal, para estrujarla es decir, sí, sí. es decir, no tenemos que ir a encender la luz o a encenderla esto cuando hace el edificio, a lo mejor ese momento, esa energía la podemos utilizar para pensar en lo bien que nos lo vamos a pasar cuando salgamos de trabajar. Muy bien.